Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, Capitán, trabajo el fin de semana a un detenido. ¿Qué sucedió? Sí, eh, a las 01 horas del día de ayer eh, se procedió a la, la aprehensión por robo calificado del ciudadano Hilton Molinari. Este joven domiciliado en Pergamino eh, circulaba a, en un camión Mercedes B1114 con el cual habían sustraído algunos productos agroquímicos juntamente a otras personas de un depósito situado en la ruta 205 a la altura del kilómetro 179 500. Como consecuencia de un llamado telefónico a 101 mejorado de un vecino, se logra evitar ese delito y proceder a la aprehensión de este de esta persona en circunstancias que se estaba dando a la fuga por ruta 205 eh, hacia la ruta 51 de eh, Molinari, quedó aprendido por el delito de robo calificado a disposición del doctor Sarramoni, se sigue trabajando a los efectos de certificar la identidad de las otras tres personas que participaron en dicho delito. Ajá. Eh, eh, eh, eso eh, aconteció aproximadamente a la una de la madrugada del día de ayer y sería el hecho más destacable del fin de semana, Carlos. Claro. Eh, esta, ¿Esta gente que quedó, que está prófuga, lo estaría ayudando a subir las cosas al camión? Sí, sí, había... había estaba con la participación de otras personas que serían las que estaban cargando la mercadería. Claro, ahí está. Y huyeron. Eh, huyeron, sí. Eh, no obstante, se está trabajando con alguna información para poder certificar la identidad de los mismos, los cuales ya tendrían antecedentes eh, por delitos de esta propiedad, claro. sobre todo en lo que se refiere a agroquímicos. Capitán, y va una palabra, no destacar este la intervención de los vecinos, ya van varios... Este, hechos que se, se detienen por intervención de los vecinos al 101 mejorado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, ya lo hemos eh, dicho en otro momento, Carlitos, siempre que agradecer eh, eh, en forma expresa a los vecinos, dado que claro. eh, muchos de los delitos evitados y las aprensiones que se han producido en los últimos tiempos gracias a la colaboración de los vecinos por sus llamados desinteresados y, y que, bueno, eh, nos demuestran que, que confían en esta policía, eh, por lo cual estamos agradecidos a esa colaboración. Uh -huh. Capitán, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, muy atento. ¿eh? Gracias a usted, bueno días. Hasta luego.